En la cadena Ser. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Largo de nuestras vidas. Mañana se cumple un año de la entrada en vigor del estado de alarma declarado por el Consejo de Ministros a consecuencia de la proliferación de contagios por el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ya había declarado el día anterior la enfermedad como una pandemia mundial y desde aquel 14 de marzo、eh, mucho ha cambiado nuestras vidas. Hemos estado confinados durante meses, seguimos sin poder recuperar las relaciones sociales que teníamos antes. Antonio Nuño, buenos días. Buenos días. Aquel 14 de marzo este programa fue uno muy distinto al que solíamos hacer. En primer lugar, por la ubicación de los miembros del equipo de Avivir. Tú, Javier, estabas en Mallorca. Lourdes Lancho hizo esta visión informativa desde su casa en Barcelona. El resto del equipo l l e v a unos días teletrabajando. Hay una imagen que nunca olvidaremos quienes vinimos a trabajar esa madrugada. Una imagen que recordaba mucho. A la pesadilla que había fabricado Alejandro Amenábar en Abre los Ojos, una gran vía sin coches, sin personas, solo nosotros. Empezábamos el programa con la información de Rafa Muñiz y con Enrique García desde las calles solitarias de La Latina. El gobierno va a detallar esta mañana las medidas que va a tomar para frenar el coronavirus después de declarar el estado de alerta en España. La SER puede avanzar que el gobierno pretende cerrar todos los comercios en España, menos aquellos de primera necesidad como supermercados, farmacias o gasolineras. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger. Mejor la salud de todos los ciudadanos. Santiago Moreno es jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Ramón y Cajal y pasaba noche por laser. Tenemos que esperar que todavía durante unas cuantas semanas el número de casos siga aumentando. e h Italia sigue siendo el país con más casos confirmados en Europa, cerca de 20.000, y España es el segundo. Exteriores recomiendan no viajar, excepto que se trate de una urgencia, y 73 países han bloqueado la entrada de españoles a su territorio. Lourdes Lancho, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿no te dan ganas de preguntarme qué llevo puesto? Estás、Porque、en tu casa. Estoy, estoy entrando desde casa y se hace rarísimo. De, déjame decir que,、eh, que esto que estamos haciendo, que es radio,、eh, es posible gracias a、eh, grandes profesionales y grandes técnicos que van a permitir a lo largo, yo no sé si días, semanas, si un par de meses, lo que sea, pues que les hablemos desde domicilios privados, desde emisoras remotas, desde lugares en los que antes no se podía hacer radio y ahora por la maravilla de la técnica se puede hacer radio. Radio, ¿no?、Y、lo importante es poder seguir emitiendo y eso yo creo que lo vamos a conseguir. Sí, mira, ahora estoy en la Latina y a esta hora lo típico es escuchar el ruido de las maletas de turistas que llegan o salen, de jóvenes, como decíais, que vuelven a casa y antes se paran en un bar a tomar un café. Y a esta hora lo llamativo, lo extraño, lo atípico es el silencio, porque esto podría ser cualquier lugar. Salvo el centro de Madrid y menos el centro de Madrid hasta ahora. Pero bueno, basta echar un vistazo y comprobar que la imagen es insólita. Persianas de los comercios y, sobre todo, de los bares echadas, poco trasiego de taxis y casi nadie en la calle. Un año hace de todo esto, y como nos hemos acostumbrado ¿eh? a ver a todo el mundo con mascarilla, aunque en un primer momento las mascarillas se convirtieron en, en objetos de lujo.、Eh, también asistimos al desabastecimiento en las tiendas de gel hidroalcohólico, de papel higiénico, de levadura, cuando a todos nos dio por hacer pan, nos lavábamos las manos compulsivamente, los guantes de plástico se convirtieron en un bien de primera necesidad,、eh, quienes tenían un balcón o una terraza se, se convirtieron en auténticos privilegiados,、eh, teníamos una cita todas las tardes a las 8, era el momento de. Aplaudir a quienes lo estaban dando todo por nuestra salud, a los sanitarios, un año hace de eso. Desde entonces han muerto oficialmente por COVID en España 72.258 personas y se han contagiado casi 3.200.000. Ahora, superada la tercera ola, los hospitales tienen una ocupación de un 7% de enfermos por COVID y las UCI s un 21%. ¿Qué lecciones hemos aprendido de esta pandemia, si es que hemos aprendido alguna? Manuel Franco viene de vez en cuando al programa, es profesor de las universidades de Alcalá y de la John s Hopkins norteamericana en Baltimore. Y es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Manuel, buenos días. u y buenos días, Javier. Buenos días, Antonio.、Eh, dice el doctor Salvador Macip en, en su libro Lecciones de una pandemia que, frente a todo lo malo que ha tenido el COVID-19, hay un lado positivo y es que ha destapado que no estábamos preparados para enfrentarnos a una situación de esta magnitud. ¿Estás de acuerdo, Manuel, con, con el doctor Macip? Completamente de acuerdo, la verdad. Yo creo que la pandemia ha supuesto el problema más grave de salud pública en, en el planeta desde las dos guerras mundiales y, y no estábamos preparados. ¿no? Y, y ahora mismo creo que es muy importante pensar que hay tres etapas de esta, de esta pandemia, de esta crisis. Una que es la crisis de salud, que es la que más nos ha ocupado, pero hay una crisis económica y una crisis social importantísima. Que tenemos que atender y, y conocer y, y poder tomar decisiones al respecto. Volviendo al punto de partida, ¿en qué punto nos coloca esto? ¿Qué debemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir, Manuel?、Sí. Bueno, yo creo que, el, que、eh, tenemos que tomar decisiones para, para, para mejorar las estructuras de salud pública y las estructuras de, de atención primaria y de, y de servicios sociales para que esto no, no nos coja otra vez como, como nos ha cogido. ¿no? Tanto a nivel español como a nivel europeo, creo que el,、eh, las, las estructuras y las administraciones, agencias de salud pública no, no estábamos tan, tan, tan preparados. Se ha hablado mucho en estos meses de la necesidad de invertir en sanidad, aunque muchas veces esa inversión pueda no tener resultados inmediatos. Por ejemplo, es necesario tener un stock de mascarillas o de respiradores, aunque esas mascarillas o esos respiradores no se vayan a usar nunca. Bueno, yo creo que más que un stock de, de mascarillas,、ah, lo que necesitamos es un stock de, de, de gente que sepa, que, sepa, que sepa entender lo que está ocurriendo, de gente que pueda medir, monitorizar, comunicar,、eh, tomar decisiones administrativas, evaluar.、Eh, esto es lo, lo más importante. ¿no? Yo creo que, el, que, que ese, ese primer momento en el que nos faltaban mascarillas, etc.,、eh, lo hemos pasado. Cada país ha, ha sabido no solo al principio comprarlas, sino también fabricarlas y distribuirlas. Incluso algo tan complejo como las vacunas,、eh, pero seguimos,、uh, seguimos teniendo una, un, bueno, una, una, un déficit enorme en, en, en esas infraestructuras, tanto de salud pública como de atención primaria, que son las que necesitamos ahora mismo y para el futuro.、Uh -huh. eh, durante estos meses hemos oído muchas veces contraponer la economía a la salud o, o viceversa. ¿Es posible mantener la economía en detrimento de la salud de las personas? Bueno, yo creo que esto ha sido una, una, una dicotomía y un, y un, y un discurso、uh, que, que creo que ha sido bastante falso y que, y que ha hecho que esto se cronifique y tenga mucha más envergadura de lo que hubiera debido.、Eh, hay países que han tomado decisiones mucho más,、uh, mucho más drásticas y potentes, ya no solo drásticas, sino realmente、uh, potentes en, en otras partes del mundo, que nos han demostrado que cuanto antes controles la pandemia, más rápido puedes recomponer tu economía. Y tu, y tu sociedad, y eso es algo que, que en Estados Unidos y en Europa estamos, estamos fallando. Claro, en ese sentido, el confinamiento o los distintos tipos de confinamientos ha mostrado como las únicas herramientas válidas para frenar esta propagación del virus.、Eh, si nos acercamos a la actualidad de estos días, el cierre perimetral de determinadas zonas o comunidades autónomas salva vidas. Claro, en, en, en, en nuestro país, sin, sin duda. Uh, y las medidas que se han tomado dentro de las comunidades, hemos visto cómo ha habido comunidades que han pasado de, de, de unas incidencias y unas ocupaciones de, de UCI y fallecimientos、uh, terribles, absolutamente inaceptables, a, a pasar a controlar la situación、eh, muy bien, en, en, en el caso, por ejemplo, de, de Extremadura o de, o de Baleares, etc. ¿no? Entonces, ya sabemos a estas alturas cuáles son las, las herramientas y las medidas que, que funcionan. Y ahora realmente lo que nos toca es eh, bueno, eh, intentar controlar lo más posible para poder vacunar lo más y mejor posible. No debemos olvidar tampoco que vivimos en un mundo global. ¿Ha faltado coordinación entre los distintos estados para luchar contra el virus? Bueno, yo creo que ha faltado coordinación y ha faltado humildad también muchas veces, ¿no? Yo recuerdo al principio de la, de la pandemia, hablando también con vosotros.、Eh, Como en el Reino Unido nos ponían un poco a caldo, entre comillas, s ¿no? eh, Como entre países andábamos compitiendo a la hora de, de comprar materiales o, o de tomar decisiones. Y yo creo que en ese sentido lo que, lo que debe prevalecer es, es la humildad y la, y la colaboración, porque a todos nos ha llegado en algún momento, ¿no? Y todos hemos cometido errores y todos hemos tomado decisiones correctas. Pero estamos lejos todavía de, de tener la situación controlada. Y, y eso que, que en el mundo de la ciencia, que yo me muevo, que es la colaboración y, y compartir. Conocimiento a nivel administrativo de países no lo, no lo hemos visto, por desgracia. Creo que tenemos la gran esperanza puesta en, en las vacunas en el proceso de vacunación.、Eh, ¿Tú crees que las políticas de compra de vacunas y de vacunación han sido correctas?、Eh, ¿Qué crees que se podría haber hecho mejor? Bueno, eh, eh, hemos demostrado que en Europa sí nos hemos organizado para, para poder comprar esas vacunas.、Eh, la, digamos, la, la compra de las vacunas ha distado mucho de ser transparente y, y clara. Y, y la distribución de las vacunas en Europa ha sido, creo que es, creo que ha sido muy positiva, porque nos ha, nos ha permitido a todos、eh, empezar al mismo tiempo y tener una seguridad de que no, no, no llegábamos a un bazar abierto, cada uno pujando por nuestras propias vacunas, que hubiera sido absolutamente lamentable. Pero, pero creo que hay un problema fundamental a nivel global, que es cómo vamos a poder vacunar a todo el mundo, que es lo que debemos hacer, porque si no nos vacunamos todos y、si、no nos protegemos todos, va a seguir habiendo un cierto nivel de riesgo. Hay muchas variables que se han manejado también durante este año, que estamos resumiendo. Una de ellas fue la, la necesidad del rastreo. ¿Tú crees que ha sido uno de los grandes fracasos de las políticas contra el COVID en nuestro país? ¿Ha rastreado poco y mal? Bueno, yo creo que es el reflejo. De, de una situación que venía de, de unas políticas de austeridad、eh, anteriores, de la anterior crisis, que, donde la, la atención primaria se había, se había descuidado mucho y no hemos sido capaces de, de, de reforzar la atención primaria, que es, que es fundamental. ¿no? La, la atención primaria, junto con la salud pública,、ah, son las que nos pueden dar una, una fotografía de toda nuestra población y saber y monitorizar qué está ocurriendo y, y controlar estos, estos brotes y, estos,、ah, y esos rastreos que tan necesarios son. Para nuestras familias e individualmente, como para saber tener esa información para actuar a nivel de toda la, de toda la población. Y bueno, yo creo que además、eh, seguimos con esa ceguera ¿no? De, de, de, no, de no invertir y realmente reforzar y, y reconocer el papel que tiene la atención primaria, porque、eh, una cosa que es importante para nuestro futuro y que también es parte del. De la, de la sindemia de COVID es que el, las enfermedades crónicas y prevalentes, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, son de lo que todos, todos tenemos y todos nos morimos hoy en día en el, en el mundo. Y todo eso lo tenemos que controlar y manejar en, en atención primaria, no, no, no, en, no, no, no en hospitales. Entonces,、eh, reforzar la atención primaria nos sirve tanto para el COVID como para controlar el, lo que era el presente y lo que va a ser el futuro de nuestra salud. Volviendo un poco al tema del rastreo, Manuel, ¿por qué el radar c o v i d Que, que aparentemente había funcionado bastante bien en otros países, aquí ha pasado prácticamente desapercibido. Bueno,、eh, yo no soy un experto en este tipo de, de, de aplicaciones o de tecnologías, pero creo que el, creo que, que el radar COVID、um, bueno, se desarrolló tecnológicamente bien, pero luego falló la, lo que es la aplicación y la, y la unión precisamente con, con atención primaria o con, o con sanidad. ¿no? Y que esto en, en España es hasta cierto punto un poco más difícil en el sentido de que, de que somos con, estamos organizados con comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tenía su, su capacidad. ¿no? Eh, creo que también. Tiene una parte, digamos, de, de, de legal y de, y de protección de datos que creo que son relevantes y que han mostrado que la pandemia es un problema muy serio, más allá de, de, de, la, de, de, de lo puramente sanitario, sino que necesita una coordinación a, entre diferentes sectores que, que no, hemos podido, no hemos podido desarrollar. ¿Tú crees,、eh, Manuel, e s posible calcular de alguna manera cuánto tiempo tendremos que seguir c o n v i v i e n d o con el virus y llevando mascarilla? Bueno, pues esa es la pregunta de Millón, Javier, y, y, y la pregunta que nos hacemos todos individualmente porque estamos más que cansados y fatigados. ¿no? Y, y, parte de la, y parte de la fatiga es esa mascarilla y, ese, y esa distancia y, esa, y, ese, y ese miedo que tenemos continuamente.、Eh, yo creo que hasta que no podamos vacunar a, a, una, a un porcentaje altísimo de la población, y ya estamos viendo resultados en, en países donde se están llevando a cabo planes de vacunaciones muy, muy grandes, hasta que no lleguemos a eso en toda Europa no, no vamos a, a poder. Relajarnos、todo lo que quisiéramos.、Eh, podríamos relajarnos, por ejemplo, como ha pasado en Estados Unidos y están diciendo ahora mismo, el hecho de que cuando tienes、eh, residencias, por ejemplo, de, de, de mayores donde están todos vacunados,、pues、puedes, puedes relajar esas medidas. Pero、eh, bueno, tampoco está muy claro que eso sea, sea, sea una evidencia por ahora. Y, y yo creo que todavía nos queda, nos queda un tiempo, repito, hasta que veamos cómo evolucionan en estas olas, las que quedan, y, y hasta, que, hasta que podamos vacunar a la gran mayoría de la, de la población. Pero hay una cuestión también que es fundamental, también para nosotros, especialmente en una crisis de estas características, que es la comunicación,、eh, contarle a la gente a qué nos enfrentamos,、eh, cómo debemos hacerlo. Se han cometido errores, lógicamente, también se han hecho algunas cosas bien.、Eh, ¿tú, ¿Tú crees que se ha comunicado bien, tanto por parte de los responsables sanitarios como de los medios? Pues yo creo que es una de las asignaturas pendientes,、eh, sin duda, Javier. Yo creo que por, por nuestra parte. A, como científicos, por la parte de, administ de la administración, de, de, las, de las comunidades autónomas, de, de los ministerios y por, y por vuestra parte de los medios de comunicación. Yo creo que hay mucho que mejorar.、Eh, nunca nos habíamos expuesto a algo así y, y por desgracia seguimos viendo c o m o muchas veces la, digamos que el, el nivel de audiencia o el amarillismo prevalece、mm, por encima de la información, algo que es terrible. Cuando, cuando vivimos en el mundo de las, de las noticias falsas o, del, o, del, o, de la, o de la falta de, de análisis. El otro día conocí a una persona de más de 80 años que se acababa de poner la primera dosis de la vacuna y es una de esas personas que viven solas con la televisión siempre encendida y no sabía que la primera dosis ya le protege en un porcentaje alto.、Eh, es, es curioso, ¿no?, cómo se puede tener la televisión siempre encendida y sin embargo no, no estar informado. En fin, Manuel Franco, que es el. Portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Gracias, Manuel. Un abrazo. Un placer, muchísimas gracias. Hasta luego. lo No lo e e s n e r m o No lo El acogimiento familiar de urgencia es un tipo de acogida para niños de 0 a 6 años cuyos padres biológicos no pueden hacerse cargo de ellos. Siempre es preferible que esos menores puedan estar en una familia en vez de residir en una institución a la espera de su lugar definitivo. Actualmente, el número de familias acogedoras es insuficiente para el número de menores en situación de desamparo. Beatriz Nogal ha hablado con dos matrimonios que son padres de acogida de urgencia, y aunque a priori decantarse por este tipo de acogida es una decisión difícil, ellos afirman Que la experiencia ha sido de lo mejor que les ha pasado en la vida. Somos Roberto y Beatriz, llevamos 25 años casados, tenemos dos hijos de 24 y 20 años y llevamos unos 5 años en el programa de acogimiento de la Comunidad de Madrid. Somos Marta y Fernando, llevamos 9 años casados y tenemos dos niñas de 6 y 5 años. y Este es nuestro primer acogimiento y tenemos en casa a un bebote de 9 meses. A nuestro último bebé le dejamos hace unos, unas dos semanas, más o menos, pero ha estado con nosotros 17 meses. Y bueno, la verdad es que le echamos un montón de menos todavía. ¿Qué tiempo tenía? Pues vino con. Con cuatro días y se fue con 17 meses y cuatro días. No sabes cuándo va a llegar, no sabes cuándo se va a ir, incluso no sabes en qué estado va a venir ese, ese menor. Entonces, nosotros cuando entramos en el programa, cuando nos dieron la idoneidad, fue un viernes y nos dijeron a partir de ahora ya entráis en activo, estáis en la bolsa y estáis de guardia. y Entonces, pues íbamos con el móvil a todos lados y el martes recibimos la llamada de que había un menor que, que necesitaba una familia. Vives en un sin vivir. Es una situación muy difícil de explicar. Cuando ya te dicen, mi técnico me dice: Mira, Beatriz, que creemos que hay un niño que igual viene o una niña. Yo siento que estoy como de parto, porque yo de verdad tengo la ilusión que va a venir otro a casa. Y es una emoción. e n t r a s h a l o vives con una ilusión. Y con una alegría lo vimos todos en, así. Todos en la familia. Y a, a, ver, si un, a ver si es una niña y empatamos, quedamos 6-3. A ver si da、sí. igual y cuándo va a venir y, y cómo se va a llamar. y tal. No, no, la verdad que los cuatro, los cuatro en casa sí, estamos. Es una cosa... Todos los integrantes de este equipo sacamos algo. El bebé saca, creemos que saca muchas cosas buenas. Nosotros como padres sacamos cosas buenas. Y nuestras hijas también también les aporta a ellas. Creo que todos salimos ganando. Rumanos, marroquíes, españoles, un angelino, un filipino. Y más fáciles y más complicados. Hemos tenido niños con abstinencia, hemos tenido niños con algún problema de salud importante, tipo cardiopatía o de riñón. ¿Y entonces, en total, a cuántos niños habéis acogido? Hemos, hemos acogido a nueve. Pues nosotros consideramos que esto nos aporta a nosotros como familia muchísimo y también a ellos, o sea, el poder darles una familia, una tranquilidad, una estabilidad, el que no tengan, o sea, que después de todo lo que han pasado, pues el estar con una familia que les haga caso, que les quiera, que les cuide. Bueno, nosotros,、eh, a la familia en general, nos ha venido muy bien. Porque nos ha enseñado y hemos aprendido los cuatro, mi marido, y yo y mis dos hijos, a querer de otra manera, a querer con fecha de caducidad y querer con la intensidad que se quiera a un hijo y a un hermano, porque es amor puro. El duelo nos tocará vivirlo, no sabremos cómo lo tendremos que vivir, pero ese duelo hay que vivirlo porque este enano, cuando llega a casa con 10 días, es inevitable cogerle cariño. Y ese cariño,、eh, tendremos que vivir el duelo de, de soltarle al enano. Fíjate si nos aportan, que los tenemos siempre presentes. Y sé, porque es que lo sé, que ellos han llevado parte de nuestra esencia y nosotros tenemos parte de la de ellos. Y me gustaría cuando sean mayores y sus papás les cuenten pues, su, su situación, d ó n d e han vivido, me gustaría que supieran todos lo que les hemos querido. Que han sido niños queridos, que no han sido niños que han vivido en una casa porque no tenían dónde ir. Es que estaban en su casa. Mientras estaban con nosotros. Pese a que es duro, el proceso es largo, es también un poco agotador psíquicamente, pero compensa. Para todos nos compensa de verdad. ¿Y vais a repetir? Sí. Sí. Sí, sí, sí repetiremos. p r e s de urgencia, vaya experiencia que les va a marcar el resto de sus vidas, de lo mejor que les ha pasado en la vida, decía uno de ellos. Javier Pérez Andújar、eh, está ya camino a comprar sus c r o i s s a n t e s el sábado por la mañana.、Eh, anda dándole vueltas a cómo suena la palabra que da nombre a la ciudad por la que pasea y a la ciudad a la que siempre honra, que es Barcelona. Resultaba una palabra demasiado larga para aquellos días en que lo moderno era la gente con prisa. Incluso había en los kioscos una colección que se llamaba Para el hombre que tiene prisa, donde las cosas se explicaban en 25.000 palabras. Con su nombre, Barcelona, arrastraba toda la romanidad. Cada letra de Barcelona era el pico de una cordillera que nos lanzaba a los barceloneses contra las olas del mar. En eso nos parecíamos al conde niño. Si se fotografiara el perfil de todas las palabras, descubriríamos que Barcelona lleva dibujado su propio litoral. Yo creía que los parientes del pueblo tardaban más en llegar a Barcelona porque nuestro nombre era más largo que el de otras ciudades. Entonces, solo viajábamos a través de las palabras. Nadie decía low cost y charter era para gente con dinero. Los pobres no ahorraban en aviones, ahorraban en el pan. El único rico al que conocía era el tío Gilito. Usaba chistera igual que los millonarios, pero calzaba pique blanco como v a l l Inclán, aunque esto último lo aprendería leyendo umbral. Tiempo después, cuando celebramos los Juegos Olímpicos, comprendí que Barcelona era sobre todo una palabra operística. Qué bien sonaba cuando la decían a la vez Freddy Mercury y Monserrat t Caballé. La rumba lo intentó también, pero a la que decían Barcelona tiene poder, se veía que para equilibrar las cuatro sílabas de Barcelona había que poner en el otro platillo otras cuatro sílabas, por lo menos. Únicamente el gran teatro puede aguantar eso. En una hipnótica canción, Loquillo tuvo que llamar a Barcelona Barcelona Ciudad para proporcionarle por acumulación un ritmo urbano. Loquillo no fue underground, pero era subterráneo. Y por eso le cantaba a la venida de la luz. Claro que Barcelona tiene poder, pero prefiero Barcelona al poder. A vivir que son dos días, Javier del Pino.